Sí, de carácter regional, eh, 42 pueblos hicieron presente. la verdad que casi el 80% de la provincia de Buenos Aires estuvo presente aquí, donde se resolvió eh, declararlo a partir del día de la fecha en estado de emergencia y movilización y de no tener ningún tipo de, de solución al reclamo que ya habíamos planteado el día 16 de agosto. Fuimos convocado por el gobierno provincial eh, en tres reuniones, no se ha llegado a acuerdo, todo lo que nos pidieron se lo presentamos, le presentamos un estudio de costo, le presentamos de qué manera eh, se podía llevar adelante e implementar la tarifa, del piso sostén, digamos, para que sea garantizable y cobrable la tarifa que acordemos. Bueno, en todo este lapso, donde ya han pasado bastante tiempo, en el último informe que le entregamos, con fecha que ya se lleva 20 días de haberlo entregado al gobierno, le habíamos dado 15 días, no tuvimos respuesta alguna, así que nos hemos declarado en el día de hoy en el estado de alerta y movilización, y de no tener eh, ninguna respuesta el día 24 a las 0 horas, comenzará un paro total de actividades del eh, cereal en, en todos los puertos de la provincia de Buenos Aires. ¿no?